アミノの幸せな相手だ。 Que sabía esa cosa del coño. o e y g a l o tú, Macuí! ¡En serio! ¡Es i m p o r d a n t e la carrera la q o y l a m í a ¡Ah! ¡Va!